Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas Muy buenas, las feuchas además, y feuchos que nos están escuchando. Me imagino que nos habrán estado echando mucho, mucho, mucho en falta, porque hemos faltado dos semanas, pero ahora eh, estamos aquí y para este fin de semana largo y poderoso que vamos a tener por delante. Sí, porque además nos vienen cinco días, ¿eh? Cinco Sábado, domingo, lunes y martes. Bueno, cuatro días. ¿Y eso? No sé Eso digo yo ¿Y el, el puente, el... Ay, hay, un puente. Hay, hay, un puente. hay un puente Porque el ocho es fiesta El 8 es fiesta, que es el, el día de la Asunción ¿o? No sé, antes era el día de la Virgen Pero ah, ahora bueno. no sé si es el día De la Constitución, de la Constitución ¿eh? Ah, vale, vale, vale Bueno, pues ya nos estamos enterando poquito a poco Ah, de qué que, es. que es mi santo, claro, claro Antes era la Inmaculada Concepción Cuando yo era pequeña, era el día de la de, de la Virgen, o sea, el día de la Madre, de la Virgen no, de la Madre, que luego se pasó al primer domingo de mayo, pero hace años, el 8 de diciembre, era el día de la Madre, claro ¿No os acordáis? El día de la Inmaculada no, no, no, no, no. Concepción. Yo me acuerdo, cuando me lo cuentan, me, me acuerdo siempre, pero <ríe> después se <risa> si me olvida, sí, ya. sí, sí. Que, por cierto, Inma, eh, judío, es madre. Claro. Sí, sí. Pues muy una bien. información, así, una información sí. de nada para, para que veamos nuestra nuestra acción como diríamos nuestra historia eh, semítica Eso, ¿eh? de los judíos aquí entonces a todo entrelazado sí sí totalmente. Bueno, pues a ah, que, eh, que qué tal has estado chula por ahí fuera que ahora ahora que, que, que me doy cuenta sí, que pues sí. Que, te, que faltaba tu voz durante cierto bueno bastantes semanas en realidad cierto yo sé que me han echado de menos mucho, mucho mucho mucho <ríe> pues eh, bien he estado mm, por el norte Y pues ha habido un poco de todo, la verdad es que... Qué norte. Eso, qué norte. <ríe> por el Reino Unido. Por Porque estamos en el norte, qué norte. El norte, el norte, de, norte. Algún lugar, de algún lugar, Estamos siempre. <ríe> Más al norte de lo que estamos Más ahora. al norte. En realidad ha sido en Londres. Y bueno, lo único que os puedo decir es que es increíble. Allí, una de las cosas que he podido comprobar, lo carísimo que es vivir allí, sobre todo pagar una renta. O sea, es algo... ...de locura... ...casi puedes hacer una tesis de ello, ¿no?... ...totalmente, o sea que... ...que la, la gente que se va... ...¿cómo están ahora ¿no? los, los los alquileres?... pues los que has al... estado así tanteando poco un poco... Eh, ...pues mira, es que allí... ...a mí una de las cosas que siempre me ha sorprendido de ese país... ...es la capacidad que tienen de poner... Eh, ...nosotros decimos aquí un piso y un piso... Eh, ...o una casa podía ser aquí... Uh -huh eh pues te lo y dices bueno pues cuánto, ¿cuántos metros cuadrados, vale? Pues allí no, allí tienen muchísimas formas para mm, definir lo que puede ser un piso, puede ser un flat, un piso, un ben, eh, un, un apartamento, un loft, sí, sí, un, un, un, un estudio, un, o sea, estudio, pero, sí, pero sí, eso también aquí ya cada vez reconocemos más esos esos niveles, ¿no? Sí, pero allí tiene una, un nombre diferente, por ejemplo, si es un piso encima de un de una tienda o sea y ah. o sea hay cosas increíbles entonces por ejemplo un un besit que un besit es una habitación Pues como ser. lo dice, ¿no? Un sitio con cama Exactamente, una habitación Yo no sé cuántos metros cuadrados puede tener esto eh, No tengo ni idea no sé, de de, Tres o cuatro, es que no tengo ni idea pero Sí, nueve metros cuadrados Exactamente, pongamos, Bien, pues, una pongamos una cosa pequeña Bueno, ver, los 10 metros. metros cuadrados vamos a ponerle Que tiene una cocinita eh, Un cuarto de baño pequeñito O sea, pero todo junto a la vez eh, sí, sí, Y que es al dormitorio y tal De... Pues puede costar 1.300 libras, que pone así unas 1.500 ¿En Londres? Euros. Exactamente. ¿En qué parte? ¿En el centro o en las afueras o bueno, cómo? Bueno, pues cómo? es zona 2, que es un barrio, por ejemplo. O sea, como aquí podría ser Santuchu, por ejemplo, de esto o, o algo así. O sea, es... Mmm, pues cariño, ¿eh? Pero, claro, no, es carísimo, y... pero todo esto con unos olores <ríe> que le tengo que dar la razón a Tamis cuando dice es que son un poco guarros en ese sentido, ahí ya... ...casas que las alquilan y son un poco... ...pues para echarse para atrás, ¿no? Que tienes que tener un buen trabajo... ...o sea que si te vas a Londres a buscarte la vida de lavaplatos... ...o de o de NURSE o de, de lo que sea... Pues es que tienes que vivir con 5 6, compartir. compartir... No, y... sí, claro, para que hayas compartido. Pequeño, ¿Todo sí, no, pues solo compartir, me sí. imagino. Pero sí. en el sitio tan pequeño y esos precios, por eso te lo decía. Sí, una, para dormir en una habitación, o sea, si encuentras algo por 500 libras, que serían aquí unas 700 euros eh, o 650, eh, pues te puedes dar con un canto los dientes, que se dice porque es que realmente... Eh, cuesta, o sea, podías encontrarlo, ¿eh? pero tampoco es fácil ya yeah. eh, estoy diciendo sobre zona 2, 3, o sea si igual si te vas a zona 6 que se supone que ya es bastante lejos muy lejos, pues eh, igual puedes encontrar más fácilmente bueno, o sea, pues al... nada la moraleja, que no vayan a Londres a, a, a, a, a vivir, o por lo menos a, a rentar pisos exactamente, que si vais a ver que Podéis, pero ese eh, compartido Que busquéis un atrás? amigo una amiga Que Eso os preste lo mejor, Que os que preste un lugar Un sofá, algo para Para, para un rato Ciertamente Y bueno, que he practicado yo También tango, hacía mucho tiempo que no Que has practicado el qué Tango, he estado yendo a clases ah, de tango, tango. Había, Hacía mucho tiempo que no Iba a las clases de tango Que no bailaba y mira, pues eh, Es algo que también se da allí hay unas clases y que... ...y que practican... Sí, en Londres todo, puedes encontrar de, de todo... De todos, ...tienes que ir al norte. norte a recuperar el tango... ...esto es buenísimo... ...sí, <risa> no, pero es cierto, porque es que además... ...ya no te digo Londres especialmente... ...pero por ejemplo, el tango en, en el norte de Europa... ...en Finlandia, en Noruega y por ahí... Eh, ...les gusta mucho... ...y hay bastante clases... Sí, ...es muy clases. bonito... Uh -huh. ...bueno, seguimos con nuestra pues, agenda... ...bueno, bueno pues la la agenda, agenda para estos la días. agenda free que ya sabéis sí. que, que está... ...bueno, pues decir que el Museo de Arte Sacro... ...tiene, eh, como todos los años... ...ya ha empezado su edición de eh, los dulces del convento... ...o sea que podemos ir allí y ver las diferentes especialidades... ...de los diferentes monasterios que hay por toda España... ...y ver a las Clarisas y a las otras y a las otras vendiendo sus dulces. Si no queremos gastarnos un duro, por lo menos podemos verlos Ah, bueno, aparte de que ya simplemente el museo de arte sacro es bonito, o sea sí. que en, ya simplemente Se podrá catar los dulces? Alguno en algún igual te dan. Hoy es si igual hay alguien, pero vamos, no no no, no no no es eso lo que lo que la idea, ¿eh? la idea es que se va vender. se va a comprar, ¿eh? Comprar o vender, pero vamos, no no otra cosa igual hay catación en algún en algún stand. Otra cosa que hay también este fin de semana es en Durango es la, la, la fiesta, la fiesta de la feria de de libro. de libros que allí hay bueno hay como mm, 249 stands la cosa va vamos eh, impresionante a nivel de, de concurrencia y hay como 250 actos o sea que de alguna forma eh, cogieron sí, y la y pasarán un rato eh, agradable y seguro que algún acto les tocará También hay en, en el mismo Durango eh, el mercado de artesanía, o sea que si pueden ir al, a la feria del libro o al mercado de artesanía y pasa, pasear por Durango, que siempre es una cosa bien agradable. Otra cosa que podemos ir free es el próximo eso sí es el próximo viernes a la hora pero bueno como esto esto de la de las fechas la hacemos también el, el viernes pero lo repetimos el domingo de 11 a 12 exactamente muy vale bien. bueno pues el próximo el próximo viernes les dejamos que se marchen y no nos escuchen hasta el próximo domingo y eh, hay un ciclo de música En Barrancúa A partir de las 7 y media Y va a, ser, eh, es, va a ser Música mediterránea Van a estar dos mujeres Una se llama Alba Carmona Y la otra Marta Robles Entonces estas dos mujeres Cantan cantan bien bonito Y eh, es gratis en el, en el centro Social de Barrancúa O sea que a las 7 y media El viernes que sí. viene ¿Qué más? Bueno, pues es que estamos, estamos a nivel free que lo tiramos. Eh, también otro centro municipal, pero este en Altamira, eh, y esto va a ser el miércoles un grupo de mujeres de cinco mujeres van a hacer una obra de teatro. Además estas estas mujeres han ganado el premio Buero Vallejo a las mejores actrices nacionales, o sea que yo no sé que, que o sea, un grupo, un grupo Qué solvente y que y que se deben llevar de maravilla. El, el la obra se llama Amigas para siempre. ...y bueno, es un poco una, una reflexión sobre la amistad... ¿Y, y cómo sobre... se llega a Altamira? Es que no tengo pues que mira, a... yo a Altamira sí he llegado... ...la verdad es que una amiga vive por allí eh, en bus... ...pero no me acuerdo qué bus hay que coger... ...pero se llega a Altamira... ...está por la zona de... ...abajo está el... el ...cómo se llama, el centro médico este grande... ...al que vamos a las urgencias a Basurto. A basurto. Eh, mm -hmm. bueno, pues se da un poco es, es como ir esa arriba. Se llega con el, no sé si es el 85 o el 58. Uno llega al hospital y el otro sigue hacia arriba sí, hacia sí. el barrio hacia vale. el barrio de Altamira. Ya pues, ah, o sea, está justo, si, no, sí. no lo ubicaba. Si sí, lo... sí, sí, sí. Sitúate sí. en el hospital de Basurto. Sí, sí. Pues el que está enfrente, arriba. Ese es el barrio de Altamira. Sí, ahí está. Y no sé si hay más autobuses, pero fijo uno de esos. ¿eh? No, no sé. sí, claro, lo... Se llega pronto, o sea que se puede ir muy bien. Sí, por, sí, sí, hay que ir. Eso. Para Altamira hay que ir a Altamira, autobús. no sí, es sí. algo de paso. Sí, o sea, no. porque es, eh, se uh -huh. llega allí y punto. Pero vamos, eh, una eh, es posible y es también en, en el centro social y... Eh, a las También a las siete y media Arriba el, de Altamira de es donde se hacen los conciertos del verano Esto, el BBK Live, sí, no sabes el que está justo arriba en el monte Arriba de Altamira Sí, sí Arriba, uh -huh. o sea, tú sigues más arriba, más arriba, más uh -huh. arriba Como para la carretera ya de, de Balmaseda, todo hacia allá Pues subiendo el barrio En, en el monte, en el barrio de Altamira uh -huh. Allí se hace, uh -huh. donde había una... Eh, ¿No conocéis una cervecera, un monte para no, pasar los domingos? No, no. yo no conocía mucho... Yo Altamira he estado unas cuantas veces, pero nada más o sea yo no Es un barrio que mía. al estar alto no es de fácil acceso Bueno, si eres andarín andarina Pero que sí, el autobús te lleva perfectamente sí, sí, no, no, en Y se, se llega pronto, se llega muy pronto Y, y tiene que tener se unas lleva. vistas, ¿no? Si está Maravilloso, uh -huh. bueno Pues para también está Altamira, el, albergue, además, ¿también? el albergue municipal, también, claro. está allí mismo. O sea, si sí, ese es el barrio de Altamira. Pues ya señalado esto, no tengo más que decir por, por hoy. Bueno, pues entonces vamos a escuchar música. Mira, os tengo preparado... Música rusa, además. Una música rusa, y os comento. Eh, estoy viendo una película eh, que se titula Te doy mi alma es sobre la vida de Sabina Spireray, que también después han hecho otra película que se titula, se titula que igual la conoceréis más, eh, el método peligroso, eh, que incluso ha tenido diferentes... Es más moderna y, eh, y está, un método suena, peligroso sí. es eh, ha tenido varios premios. Sabina Spireray eh, era una psiquiatra. Eh, cuando yo vi la, la primera película... Y además una de las primeras psiquiatras a nivel mundial. Exactamente. O sea, fue dentro del, en la escuela psicoanalítica fue de la, la primera la, mujer la primera que entró. La entró dentro del grupo de psicoanalistas. Que son gente muy rigurosa uh -huh. y que, vamos, no dejan así a cualquiera. Claro, yo es que vi la película Te doy mi alma y me gustó lo que es la película y, y sobre todo me sorprendió que no se la conociera esta mujer. Entonces empecé también a, a investigar, vi también la otra película y una de las cosas además que me sorprendió porque esta es una psiquiatra que es que todo el mundo la conoce como si fuese la eh, la primera paciente, o sea una paciente de, de Jung, porque fue paciente uh -huh. de Jung y después se hizo su amante entonces eh, mucha gente, eh, incluso que yo comentándolo con una amiga que es psicoterapeuta, eh, me dice ah sí, ya he visto esa, esa película sí, de la del de, método de peligroso claro, sí, sí. Sí. y, la, y, la, y la, fíjate hasta la amiga y, y con gente que he, he hablado me... La recuerdan, pero como paciente, no como psicoanalista. Y esta mujer era una psicoanalista y me sorprende mucho porque mm. es que además, eh, os comento, ella fue la que hizo eh, después de haber sido... Eh, Lo que pasa es que tuvo una vida muy agitada, de, a ver, cuando era pequeña sus padres parece ser que la, la maltrataban, la pegaban violentamente y luego empezó a tener como pequeños brotes de elementos... Mmm, eh que histéricos que decía histérico, se, se, sí. según, según decía Freud que era histeria, pero bueno, yo sí, bueno, quiero decir, por eso no quería ¿verdad? señalar que exactamente sí, sí. lo que lo que pasa sí, sí. es que sí, sí. ella va y recibe recibe tratamiento médico y le y en uno de los tratamientos médicos pues es, es con este psicoanalista, con Jung y también con Freud, porque parece ser que Jung y Freud en esa época todavía no estaban enemistados y y se hablaban bueno, y, se, y se pisaban. también el capítulo de Fue discípulo de, de, de Freud Por eso, luego se sí. separaron todos entonces Claro, eh, lo que hacían era comentar El, el caso Jung a Freud Sobre sí, el oso sí. Y... Claro, pero esto estamos hablando que entonces, tenía 18, mujer, 19 años. Claro, claro, esta mujer entonces entra entra a ser eh, paciente, luego sale más o menos uh, aceptablemente y eh, empieza y es, se vuelve ella misma psicoanalítica y hace un, vamos, una, y brillante. O sea, fue fue una una mujer que, que reflexionó y que uh -huh. teorizó bastante y que además dicen que hizo... Una, un descubrimiento, bueno, o por lo menos pensó sobre, sobre una, una, una pulsión que ella llamó una pulsión destructiva sádica y eh, además esa sé sí, sí, que fue la sí. que luego se la robó este Freud, pues, ¿no? Freud, exactamente, o sea, fue después lo que Freud después pues, basándose en eso, pero nunca se la ha reconocido a ella basándose en todo eso más en aquellos tiempos, o sea, ya que, que una mujer entrara y entrara en esta escuela Ya, ya es un triunfo pero que se le reconocieran trabajos estando como ¿De? estaba allí el Freud y esto vamos. nada y además se, se olvidó absolutamente vamos la historia se olvidó absolutamente de ella y, y también incluso Jung en su estudio sobre el ánima también se basaba en algunos estudios sobre, sobre ella, ella. ¿no? que le estuvo ayudando bueno pues es que viendo esta película porque ella era, rus era ah, rusa, era, rusa además. Es, era una judía rusa de Rostom del Don Eh, que nació en el 1885 a finales del 19 Finalmente, entonces, eso o sea es. que estuvo en toda la en es todo el desarrollo psicoanalítico del principio Total, totalmente, eh. claro. vamos, y después cuando ya ella eh, hizo la carrera que se graduó defendiendo una tesis sobre la esquizofrenia, esquizofrenia y entonces le empezaron también a dar premios la primera mujer, como he dicho que, que entró Como miembro del psicoanálisis y claro de... porque freud lo que lo que decía que no queremos entrar en este debate porque es muy fuerte es que todo era histeria o sea todo lo que pasaba a las sobre todas las mujeres solo, todo era un, un, un compendio de nervios y de histeria y sin embargo esta mujer hizo ese si después sí. eh, esta mujer después de haber sido también amante de, June, de June. exactamente pues pues eh... Bueno, ahí en la película se ve que... A mí siempre me ha gustado Juni, vamos, de pronto dices, bueno, ¿qué es esto, no? tormentosa entonces. Sí, eh, después ella se casó, tuvo dos hijas, eh, se fue a bueno, Anuncia. pero hay, hay, hay, estás pensando ahora en Jung como, como una persona ética dentro de, de un trabajo es decir, como un psicoanalista que es, que es en ese momento además está actuando de, de psicoanalista eh, tiene relaciones eh, sexuales con, con una paciente, cliente claro, es, es que, eso, que eso es terrible sí, sí. Eh, bueno, sí, y en aquel eso momento, una, claro un desarrollo de poder, vamos, brutal eh, además es que está prohibido Sí, y además, encima, que tampoco se supo enfrentar, tampoco en un momento dado, cuando ya no era paciente suyo, incluso esa sí, relación, sí. Y, o sea, por convencionalismos o sea Porque no le interesaba ah, vale. seguir sí, con sí. la historia Quiero decir, él estaba casado, tenía sus hijos sí, claro. y, y vivía muy bien con su mujer Porque era muy rica O sea que tampoco hay que liarse mucho No hay que dar vueltas No hay que liarse sí, mucho la claro. cabeza, tampoco en la vida bueno, eh, sí, si él, a, tenía, ser, si él tenía relaciones todo. con otras mujeres Y supongo que igual también con otras pacientes Y sin embargo, eh, pues bueno pues eh, Con su mujer, él quería mantener no queda... su estatus o sea. Creo que pasa actualmente Y, puede, y para... podía quererla, yo no estoy discutiendo nada No sé cómo fue pensada pero vamos que era rica y que desde luego no la vamos, no quería salirse del estatus, eso sí lo deja clara la película o por lo menos y a mí se me hace real. Sí, sí, y actual, real. Sí, según actual, bueno, o sea que vamos, en que, muchos casos, claro, ya actual. Que, que aparte él podía elegir sí, sus pacientes, podía elegir su, el lugar donde claro. trabajaba porque era impresionante, me parece que era en Suiza en aquel momento donde es Surin, donde está sí. ella y bueno, una cosa, vamos, y claro, con un con una ...con un colchón emocional y, y monetario bueno, muy grande, o sea, lo uh -huh. tenía todo... ...tenía una mujer estupenda y guapísima inteligente y rica además, o sea, vamos... ...exactamente, bueno, pues esta mujer después ya os contó un poquito así también la historia... ...y porque puse elegido toda la música rusa... ...ah, ¿no? es para eso, es verdad... <risa> Porque es que la quiero <risa> hacer un homenaje. la, la un homenaje, la humildad, muy claro, bien. Claro. Esta mujer, además, es que después se fue a, a Rusia y montó las guarderías blancas. Le llaman blancas porque era todo en blanco. Y, y entonces llevó a cabo su teoría sobre la educación infantil eh, que daba libertad a los niños... Eh, Y además de efectivar la creatividad y conocerse el, su cuerpo y demás. Cuando llegó Stanley al poder eh, la cerraron porque pensaban que era demasiado liberal. Cuando llegó después el, los nazis la mataron a ella y a, su, y a sus hijas. Y, y ahí quedó. ...que quedó un poco en bueno, el olvido... Pues encontrar unas cartas... Pues ...ahora vamos con la música vamos de ...vamos a la buscarla rusa. y vamos a conocerla más... ...y vamos a saber más de su pues, vida... ...pues sí, os voy a poner una canción... ...que se titula Tumba la laica... ...que está en la canción de Te doy mi alma... y ...en la es, película... ...en la película, ah, vale. es la, fin, el, la, la canción... Eh, ...principal... De la, oh, no. ...por lo menos última de la película... ...a mí que me encantó... ...y entonces una música... ...tradicional rusa hier, hörst du? steht am pochen in der a ganze nacht wenn uns nun Bueno, nos encontramos aquí en la 97 Las Feuchas, todas contentas Por estar con ustedes eh, esta, Este este viernes Y hoy Traemos a una víctima Pero una víctima ya hiperconocida Bueno, en realidad ya no es víctima En realidad ya ay, Es colaboradora que, que me estoy yo liando El rincón de las lunas perdidas El rincón de las lunas perdidas con Frida bueno pues eh, encantada de estar aquí con vosotras en, en el rincón de las lunas perdidas y además encantadísima de estar charlando antes en, en todo lo que estamos diciendo y genial la explicación que nos has dado de la Sabina de las Sabinas, Spielberg. La Sabina, sí. Spielberg. Es, sí. Spielreich. Spielreich. Bueno, que seguramente se pronuncia de diferente forma, ya, pero... Sí. Bueno, podríamos bueno. seguir hablando un poco de, de, de salud o de médicos sí. y, o, y de mujeres y de, de mujeres. Y, de... y luego seguimos eh, y luego con seguimos con la poesía. Sí, la verdad es que, que hemos estado leyendo y hemos estado bueno, comentando, ¿verdad? Un desastre. El, el consejero de Salud, el tal John Darpon, ¿qué sí. ha hecho? Pues nada, eh, resulta que en el año 2014 ha habido un número de, de interrupción voluntaria del embarazo como unas, eh, yo no sé si, 3.000 y, y en la seguridad social solamente se han realizado 551, ¿no? Entonces, ...con un presupuesto de 600.000 euros... ...para este tipo de, de asuntos... ...claro, han hecho una pregunta... ...que a ver qué es lo que pasa... ...por qué no se hacen habiendo dinero... ...y, y haciéndolo, por qué no se hacen la Seguridad Social... La y, seguridad se, social ...y se gasta claro. se gasta este dinero... ...mandándoselo, mandándoselo a las a la privadas... privadas ¿no? ...a las privadas... ...entonces es que a parece... ...que es, es algo escandaloso... ...y eh, los, la sorpresa es... ...que dicen... ...que se encuentran con que... ...todavía en el los día de médicos. hoy... ...los médicos... Eh, ...hacen esa cosa de conciencia... ...que no sé cómo, cómo se llama... Sí, eh, una, ...una... ...pues que no, por, por conciencia... ...no hacen los abortos, ¿no? ...entonces lo mandan a... tienen un, ...tiene un nombre, pero... Eh, ...no lo sale, pero... ...no lo sale, el... pero todo el mundo lo sabe... <risa> ...bueno, pues... ...objeción de conciencia... Obje ...no, la objeción de conciencia... Sí, sí, sí, ...hace objeción, sí. y entonces... Pues bueno, fíjate tú los que tenemos, pues pues si de 3.000 eh, al año, en el año 2014, eh, o sea, tienen que mandar menos 3.000 menos 551, o sea, 2.000 y pico, y se tienen que mandar a, a, a, a políticas concertadas con todo lo que supone, o sea, el dineral que supone eso, o sea, yo alucino. Se ha hecho una pregunta en el Parlamento, pero no, no sé lo que han contestado. Pues sea, que por ¿nada? ha visto que muchos médicos que lo hacen en la privada... Nada. Sí, pero, son de resulta que, que resulta que en la privada ¿No? En la privada no son los médicos Yo no lo sé, no quiero Como no tengo nombres ni apellidos Tampoco quiero lanzar eh, No, no, pero es así Pero es que es sorprendente que es que en, no, no, en sí, la, no es cuestión de nombre En la pública no tienes objeción de conciencia Tienes objeción de conciencia Y en las privadas no O sea, hay algo que, no, no, cuadra, claro que no, cuadra no cuadra en números ni cuadra en nada. No cuadra ¿no? nada, no cuadra. Siempre siempre es lo mismo. Y además, eh, curiosamente, eh, resulta que los médicos que este, que trabajan en ginecología eh, pueden dedicarse a las cosas, pero de pronto pueden saltarse la ley y un derecho de las mujeres decir que objeción de conciencia. Objeción de conciencia. O sea, Bueno, pues con objeción de conciencia para unas cosas, pero no para otras. O sea, la, eh, claro, en eso lo, lo cuando están en las privadas parece que la objeción de conciencia no, ya no existe. Es, ya, es una cosa, y cuotas... siempre es con, la, con las mujeres, y de pronto, además, los, los médicos, ¿qué moralistas se vuelven con con, con, con las cosas? ...con sus acciones sobre los cuerpos de las de las mujeres, mujeres sobre los, los cuerpos de cuando deciden y toman toman las mujeres el derecho a, a ejercer un, un, un, un acto sobre su cuerpo es sí. curiosísimo y es que además entra la bien moral Y después pero ya... además con una fineza no, con sí. una con una con una elevación una objeción de conciencia o sea no no primero no cualquier cosa no, Simplemente dineros, estoy la... cansado o, o trabajo mucho o nos tienen que pagar un plus porque también Por eh, no sé qué no no es objeción de conciencia es una cuestión ética es una cuestión que va a su a su ser sí, además, me parece tú, siempre si un cinismo Tú no te puedes, no lo sé, pero... No, no, sí te puedes, puedes todo, claro, puedes decidir que tienes una jornada más corta, puedes decidir muchas cosas, pero el, el caso es que es que el el juego de sobre sobre los derechos de las no no no sobre lo que, sus prácticas, es decir, en ginecología entran todos, en supongo que los huesos también y todo esto, pero para para cuando sea un ejercicio de de derechos de las mujeres, de pronto salta la ...objeción de conciencia... Sí, ...salta la objeción de conciencia en este caso... ...pero es que luego también el dinero... O sea, la barbaridad de dinero que se que se que va se, claro. a, la, a la privada o Eso sea, es porque cuando lo hacen en el público eh, Les pagan menos que si lo hacen claro, en privado Claro, es que estoy segura pues. Claro, no, claro es que, que estás en un régimen diferente Es un régimen diferente Es igual que cuando te mandan por cualquier circunstancia Que tú estás en la seguridad social Te mandan por lo que sea Porque no hay sitio A una privada La privada pasa unas minutas a la seguridad social, sí, o sí. sea, que aquí hay una serie claro. de historias y de dineros y de cosas oscuras uh -huh. que se tendría que, por lo menos, aclarar, además o sea, a tantos mío. médicos en la seguridad social, o sea, tantos, que se tienen que ir dos mil y pico de tres mil a, a la privada, con lo que eso supone, También en dinero, sí. Yo tengo amigas dentro de, de Usaquidecha en, el, en, en Basurto y vamos me lo dicen claramente, no no en el caso del aborto, sino para para el tema, por ejemplo, de operaciones. Los médicos eh, resulta que alquilan, o en Basurto hay, un horario para las operaciones públicas y luego hay otro horario para las intervenciones privadas. Entonces los médicos empiezan a correr empiezan a a esto papa papa pa, y luego ya empiezan con sus, con sus horarios eh privados Es increíble es eso increíble. está pasando dentro dentro sí sí y, y pero no, se supone que las alquilan o se apagan no por... lo sé no ya no te voy a contar todo el proceso interno del asunto porque no, no, no, lo no sé. te porque haciendo es que lo, para que, estoy sacar... diciendo, lo claro. que estoy diciendo es que dentro los, los, los médicos tienen muy claro la parte privada y la parte pública pero dentro de lo, de lo público y, eh. y dentro sí, de lo público que sí. es lo peligroso y luego ¿no? dentro de los de, lo, de fuera de la, lo público pues, ya sabes. saber o sea pero dentro de lo público o sea, todo esto hay hay unos juegos internos muy eh, de horarios, de, de, de, de, de lugares donde se hacen sí. las operaciones, de, de muchas cosas. Eso ya dentro de lo público, pero dentro de lo privado ya no te quiero de contar eso, ya eso Y además que quiera elegir eh, ir a la privada está en todo su derecho que vaya a la privada, lo pague claro. y punto y pelota. Pero claro. si una mujer va a la pública porque ejerce su derecho ¿Eh? primero de la interrupción y luego le ampara porque tiene la seguridad social, claro. no tienes que trasladarla a una privada con costo de la de la pública. Son impuestos, o sea, porque si una mujer anda que no van y todas conocemos eh, mujeres que van privadamente a, a las clínicas, pues porque quieren llevar su embarazo controlado o no y van a la y ahí no no pasa nada porque desde su libertad van a la privada, pero es que aquí no hablamos de esto. Aquí hablamos que mujeres en este caso es el aborto, que van a, a la seguridad social porque le ampara el derecho y se ajusta a la ley y entra dentro de los plazos, etcétera, etcétera, las mandan a la privada, porque de repente el, el ginecólogo que en la privada no, no tiene objeción, en la pública tiene objeción de conciencia. Uh -huh. O sea, es algo Sí, sí. Es, es una una forma de, y de boicotear pasando. y de y de y de de anular de anular eh, capacidades, o sea, te te baste esto y te, te empiezan a marear y además te hacen sentir como que estás haciendo alguna cosa mala, porque claro, si alguien tiene objeción de conciencia, madre mía, qué estoy ¿qué, está, qué estoy haciendo. Sí, esto es sagrado, bueno, y Entonces hay que protestar por ello, de hecho ponemos aquí nuestra voz para protestar. Sí, de hecho desde los... un partido político ya ha hecho han hecho una pregunta a, a, al consejero, al, al señor Darpon, al Darpon uh -huh. eh para que explique. No sé si se si ha explicado, pero bueno, en real, bueno estas son explicar, los Bueno, explicar explicarán, pero en fin, licar, explicar, pues eso. Que pues sí, yo creo que Que las mujeres estamos, después de, de tanta lucha y de tanta historia y de tantos recortes incluso de nuestros derechos, pues que, que también uno más. Sí, sí, y siempre con, con trabas, con trabas para ejercer esos, esos derechos, esos sí. pequeños derechos esos. que además hemos conseguido con tantos años con, de lucha y, y, y, de, y de muertes y de, sí. y de lo que sea. Y que todavía y, ya ves lo que nos que, están recortando y, y recortando. pero pues oye, después de hablar de esto así que nos hemos calentado un poquito pues yo creo que voy a poner otra música otra, otra música, música. Luego ya otra tramo, música. en Pero, plan suave en plan. Plan. yo voy a seguir poniendo música rusa eh, en honor a Sabina Spielberg Sabina Spielberg. no te olvidamos Aunque la historia te haya olvidado, nosotros no te olvidamos La primera todo. mujer psicoanalítica que entró en la escuela de psicoanálisis O sea, que venga, es, adelante No te olvidamos tía. Seguimos con la música popular rusa Rosa. por ti Pues aquí ya hemos terminado con el Kasachov, que vamos de toda la vida. Me ha dicho kasachof, la y nada, ya pero estamos. sería muy bonito con la voz de la mujer sí, ruso, sí. ¿no? O sea, sí, sí. a me ha gustado sí, la sí. versión. Muy, muy bien. bonito. Bueno, pues sigamos con Frida. Frida, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, eh, en el taller de, de recitación al que asisto ya desde hace tantos años con mi profesor Iñaki Urrutia, ...hoy estamos todos los martes... ...aprendiendo y disfrutando de la poesía... ...estamos estudiando para hacer un recital... ...a una lequeiterra... ...a miren Gourme Abe... ...es una mujer joven... Eh, que, ...que nació en Lequeiti... ...en el año 1962... ...es una maestra y filóloga vasca... ...trabajó durante años en la enseñanza... ...y en la elaboración de libros escolares... ...en euskera, pero que actualmente... ...ella... Vive y se dedica únicamente a la escritura. Eh, los poemarios Asalaren, Codea, El código de la piel, y Bicha, Escuetán, Espuma las manos, fueron distinguidos con el premio de la crítica en el 2001 y en el 2011. Escribe también literatura infantil y ha recibido el premio Euskadi de literatura juvenil en tres ocasiones. Seguramente que la tendremos, estoy segura, que estará en la soca de, de Durango, en la Feria del Libro la casa del acantilado, como lectura juvenil, un año en el faro y la carretera. Su último trabajo para adultos es la novela Cristales cobegibat, un ojo de cristal, que ha sido distinguido con el con el premio de los lectores de Terrrico Liburua 2014. Entonces, ¿Cómo se llama ella? Mirenagurmeabe. Mirenagur. Mirenagur, sí, B A B. Meabe. Meabe con M. ...he elegido unos cuantos... ...poemas... ...y bueno, lo que nos dé... ...el tiempo... ...Diagnóstico... ...de Miguel, Mirena Gourmeave... ...esta enfermedad... ...es degenerativa... ...consiste en destruir los tejidos... ...comunicativos... ...en contraer la piel se pierde la sensibilidad de las caricias. En reducir el foco visual, se limita al espacio del libro que leemos. Nos fatiga incluso hablar. Y cada vez que pronunciamos un sonido, nace provisto de largos seudópodos grises y se queda flotando en la salita, como si ese fuera su destino. Una extraña ameba que ignora la hora de acostarse, Nos afecta al oído, sordos en el búnker, papilas y lenguas ya están paralizadas. La nariz es antena que percibe al instante la chamusquina de una queja o el empalago de un suspiro. Diagnóstico, cáncer cíclico de silencio. Periodo de incubación, las rachas de la impaciencia. Previsión de recaídas, salvo que la ciencia del perdón descubra otros remedios, tantas como fracasos del uno junto al otro. Tratamiento profiláctico, una cena en un bonito restaurante de vez en cuando y cada mañana un pensamiento alegre al decir «buenos días», Las cosas concretas de contraseñas Me siento en la cocina mientras se cuecen los macarrones Amo las cosas concretas y repaso sus nombres antes de desayunar Despertador, lluvia en la calle, supermercado, besos en la siesta, un vino, cuadrilla de amigos Manos de mi hijo. Gente en la plaza. Tú. Dulces cosquillas como un banquete tras una dieta. Imposible separarme de esas cosas cotidianas. Se me pegaron en los bolígrafos y no puedo con ellas. Sin embargo, las cosas concretas no admiten dilaciones. Los macarrones están ya en su punto. Así es la vida. En cuanto la yema de un poema germina, llega a empujones el todo cotidiano y el tener que levantarme de la mesa presa de una pegajosa rabia. geografía del silencio la geografía de mi silencio está delimitada por frigorífico fregadera y horno al norte a la cena y puerta de la calle al este trastero al oeste y pared con calendario de paisajes vascos al sur en el centro crezco árbol transparente en una baldosa bajo la baldosa se expande un abismo desestructura donde invernan los signos huérfanos del lenguaje conforman una madeja que evoca el capricho de un pintor Si el viento mesa mi cabeza, una raicilla aflora y trepa hambrienta mi regazo para que la amamante. Silencio de las cocinas por la mañana, geografía de la fertilidad. Hay días en que se me cuela un dragón en las venas. Me escupe flemas de cicuta hasta la médula y me ceba las tripas con estiércol de furia. Yo no tengo espada, no tengo coraza ni un brazo para proteger mi vida. Él está dispuesto para el triunfo. en sopa mi cerebro con su baba. Tiene su táctica abraza ...mis estúpidas reservas... ...regala invitaciones... ...pases al infierno... ...y un sorbo de bilis... ...a la hora de las cuentas... ...a sus pies soy un condado... ...y son mis posesiones... ...las buenas voluntades... ...castradas adentelladas... ...envidia... ...es su insuficiente nombre de reptil... ...envidia... Es el nombre de mi dueño. ruego a las palabras. No permitáis palabras que me aleje de la tierra, del aliento de las vacas, de la sangre de la sepia. Si me sedujisteis con vuestro lunar pintado, inocentes como la florecilla de mi primer sostén, no consintáis palabras que me olvide de la historia, del insomnio, de la idea, del llavín de la fe. Si me dejé manosear por vuestros múltiples dedos, si hervisteis mis vendas en vuestra olla express, no aceptéis palabras que odio en mencionar mi cuerpo, o sus reglas variables, o su sabio declinar si me acarreasteis, a pesar de las encrucijadas, escarabajos bajo su tierno pastelito oficial, no admitáis palabras que me aparte de este oficio, aunque lo crudo me golpee, aunque lo blando me devore, desde que ovulee por última vez, me estoy convirtiendo en otra, no me retengáis palabras, en ninguna escena del viejo Renoir y traigo otra que Mirena Gura habla de ella misma os estaréis dando cuenta que es una mujer que escribe lo cotidiano que escribe de ella porque es de escribir de todos que, que explica cómo, cómo nacen los poemas sentada en una mesa cómo puede escribir cuando se están haciendo los macarrones o sea, sí, describe son, todo lo que describe tiene describe todo lo que tiene sí. describe su, sus sensaciones o sea, es una mujer que, que bueno a mí me llega porque me gusta muchísimo ...porque es, es una, una mujer que a través de su, de su poesía... ...describe su vida, que es la vida de los demás... ...sus emociones que, que conectará o no... ...pero con las emociones de muchas de los demás... ...entonces la veo tan, eh, tan sencilla, tan cotidiana... Tan, ...tan fácil de llegar, que a mí me apasiona... O sea, ...yo cuando la, la descubrí, ya hace unos años... Pero ahora que la estamos trabajando es que es es alucinante. O sea, Yo, es alucinante. Sí. no sé si a vosotros a mí, a mí me gusta, a mí me gusta mucho. Sí, porque las cosas más sencillas las hace poesía pues y de sí. verdad es que claro. te identificas con ello. Claro. Y luego esta y a nivel estilístico, ahora que lo estáis estudiando, ¿qué, ¿qué podrías decir de ella? Lo que acabo de decir, es es una mujer que su poesía, porque tiene como ya he explicado antes, tiene libros de literatura infantil eh, su poesía lo que lo que nosotros nos acerca a ella o, o como la estamos estudiando o como lo vemos es que la definimos como la vida misma toda la vida todo lo que vamos haciendo todas las emociones que vamos percibiendo los hijos, la comida el trabajo las relaciones todo lo cotidiano lo plasma de forma de poesía Y entonces las escuchas sus palabras y te, te atrapan, te atrapan, porque es como hablar de ella misma, pero que habla de todas y, de, y habla de, de la vida. Entonces, a mí, ¿cómo la definiría poeta de, de, lo, de lo cotidiano? de Escribes poesía libre, eh, fuera de rimas y de textos y de... y terminamos con esta eh, con esta poesía. Sí, sí, no se ha oído, tenemos tiempo para escucharte sí, dos tenemos. y tres poesías. Ah, es que yo tenemos, me, me tenemos. estaba despistando unos soniditos que que ya quedaba hora, quedaba ¿no? ahora, no. Bueno, pues este que me gusta muchísimo, ya también es una de ella misma, os vais a dar cuenta. Lo titula Miren a Tengo tendencia a recordar lo raro, por eso recuerdo tus botas y tu cinturón de gran hebilla, tu ironía y tu nariz. En noviembre el viento crudo nos reunirá en la saludable capa de la curiosidad. Pisaré los charcos de tu calle, no me fumaré nada ni un canuto pero te llenaré de baola cara al decirte hola y luego me iré deprisa huyendo de todo lo supuesto llevaré falda corta y pendientes largos en noviembre la cosa es que quiero oírte decir de nuevo si es posible susurrando que miren agur Y encontrar, en ese escalofrío insulso, otra excusa para sentirme una mujer encantadora. No es por nada, pero eso... ¿Y qué, eh, qué, qué, qué saludo vasco es? ¿Sí ¿Vasco ¿Qué? ¿no? ¿Qué? Miren, Está Agur más, más y más más de aquí bueno pues yo la he elegido para traer porque estoy enamorada de esta de esta mujer de la manera de escribir es un, una mujer pues vamos joven porque fíjate tú tener 52 años o 53 años que no, no tiene más y, y toda su trayectoria atrás ¿no? y además o sea que de esta generación vamos sí sí, es más sí. joven Sí. Oye, pues nada, eh, a ver si un día la podemos traer Pues sí, sí, sí, cuando venga nuestro encuentro Ah, venga, que es, es cierto Le vamos a decir que, le, le voy a proponer el día que, que tenemos el encuentro con ella La invitación Cómo no O sea, es, vamos, es una maravilla de, de mujer Además muy asequible es, es una Pues la, la feucha, vamos, encantada de recibirla y que le y haya Y si no, también venís al encuentro este también. con ella Eh, se leerán los, los poemas ¿lo vas a leer tú? Eh, todas las del taller todas está, está las mujeres y hombres porque, porque es un taller mixto lo escribe muy bien, pero vamos, tú lo lees que es increíble vete tú a saber luego, es un poco complicado recitar poemas delante del propio autor ¿eh? este fin de semana no. que he estado en, en la presentación también de una revista poética titulada Luz y Poesía en Zaragoza Y, y claro estaban eh, la gente que está delante, tú te lo estudias un poco porque estudias eh, pues, la cadencia la musicalidad para eh, entenderlo para luego transmitirlo ¿no? pero a veces no sabes si lo que estás diciendo es como él o ella es lo que quiere sí, transmitir claro. he de deciros que hasta ahora eh, las personas eh, me han dicho hasta ahora eh, claro. todavía no he encontrado ninguna o ha sido muy prudente Y no me lo ha dicho. Hasta ahora, todo el mundo que he recitado eh, les ha gustado. Incluso este fin de semana me ha llegado a decir un, una persona, además que lo dijo en público, digo, que es, que, bueno, eh, has hecho bueno mi poema, ¿no? Porque está todo el mundo con atención. Seguramente así. que lo mejoras muchas veces también. Y entonces, que, que la gente me llama para, para recitar porque les les gusta como en tono como le, le busco la vida o le doy la vida a sus poemas ¿no? pero eso es mucho riesgo ¿eh? no es lo mismo recitar ya poetas desaparecidos que vete tú a saber si aciertas o no pero cuando están presentes es un siempre te queda esa duda no de decir pero que está claro que tú lo, eh, lo recitas lo que es para ti ¿no? claro, porque lo estudiamos es antes ¿eh? Os quiero decir, no bueno, hay momentos a mí me das ahora mismo este regalo tan maravilloso que yo estoy encantada eh, con este regalazo de Manuela que que por otro día lo voy a traer a Carilda Oliver es que es una poeta cubana buenísima y a una mujer que no conozco no conocía porque claro, hay tantas mujeres poetas, Francisca Aguirre, que es una mujer nacida en el 30 de Alicante, con un sugestivo título de nanas para dormir desperdicios, entonces eh, he ojeado y es maravilloso, o sea, eh, para otro día ya tengo dos para para traer, yo tengo los trabajos hechos con estas dos, dos poetas y desde aquí te agradezco este regalazo, ¿eh? es como mi oleñchero por adelantado. Qué Además lindo. el día 12 es mi cumpleaños, o sea que ah, pues mira, que no, ya no está, es que sí, habéis sí, acertado de, de pleno, de pleno. Oye, Yo te quería preguntar, sí. tú has escrito porque la quitas recetas, pero sí. sí, yo escribo, pero no me considero así como sí me considero rapsoda y para eso me he preparado y me sigo preparando. Eh, porque me gusta, me gusta la transmisión de la poesía, me gusta eh, dar a conocer que la poesía no es aburrida, ni es pesada, ni, ni, ni lo compras eh, y lo dejas allí, sino que la poesía mm, es es algo que nos conduce, nos mueve, eh, nos ilusiona, nos entristece, según nuestros estados anímicos también, Y, ...y lo que me gusta es transmitirla y recitar... ...o sea yo si ahora mismo me preguntas... me dirás, ...tú qué te consideras Razzoda... ...y te aseguro que, que es una profesión... ...lo que pasa es que nos llaman a recitar... ...y parece ser que los que recitamos... ...es como si si no tuviéramos derecho a comer... ...porque no se paga ¿no?... ...y lo hacemos gratis porque nos gusta... ...pero si yo me pudiera dedicar... ...en este momento y, y a lo que me queda de vida... ...a difundir la poesía... O sea, yo mm, razoda profesional, pero escribo, escribo, pero no me considero poeta. Pero tienes que traer alguna vez, por lo menos alguna sí, poesía tuya. para otro día traigo, aunque sea entre col una o dos, traeré algo Ay, mío. Ay, sí, por favor. Sí, sí, sí, pero... <risa> Pero ya he dicho que yo no Me parece que la eh, La definición poeta es muy fuerte Y muy grande, yo escribo Pero no soy poeta, Oye, soy Ratzoda eh, nos, nos tenemos que dejar tenemos que ir, ya. chicas Ay, peuchas, En la 97 te... Oírnos el domingo Y aquí estamos con pues para ustedes el viernes. Un placer, chicas